La sociedad es indígena. Los ETA son esos barrios que han sido marginados por este sistema que dice que no nos quieren incluir. ¿Quién ha dicho que queremos incluirnos en un sistema de injusticia? ¿Quién ha dicho que nos queremos incluir en un sistema de desigualdad? Estamos construyendo otra sociedad. que quiere estar viviendo en el capitalismo? No. Los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 Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos todos los jueves por FM Riachuelo entre las 10 y las 11 de la mañana. ¿Y cuál es la experiencia? Compartir este espacio de aire junto a las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y ellos nos van a contar qué es lo que están haciendo junto a sus profes, a sus maestras, qué temas están pensando, qué temas están estudiando y por qué eh, es importante mostrarlo a través de una radio. Y porque es la forma de tomar la palabra y a nosotros nos encanta que las chicas y los chicos tomen la palabra, sean parte de los medios de comunicación y en esta experiencia vayan justamente experimentando este derecho a tener la palabra, este derecho ciudadano. Bueno, por todas esas cuestiones, hacemos este programa que se llama Hora Libre en el Barrio, que es una producción del programa REC que coordina Mariano Molina. Eh, como siempre, Alejandra Zárate registrando todo este momento. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan revivir a través de nuestra página, ¿sí? programarec.com.ar. Las chicas, los chicos, las mamás, los papás. Nos acompaña como todos, todos, todos los jueves, nuestra operadora. Ella es Alejandra Ruiz y se ha venido desde tan lejos hoy para poder operarnos. Como todos los jueves. Eh, me acompaña ella. Ella, Eva González García, que trabajó con los chicos que están sentados acá, justamente a la mesa de FM Riachuelo. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora quiero que ellas y ellas se presenten. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Se pasaron los nervios un poquitito? No. <risa> Me encanta esa sinceridad. Bueno, ¿nos vamos a presentar tu nombre? Bueno, mi nombre es Sofía eh, venimos de la Escuela 8 de Lugano A ver, acércate un poquito más <ríe> Mi nombre Dice. es Sofía, sí. eh, venimos de la Escuela 8 de Lugano, del siglo XXI uh -huh. Y estuvimos eh, un mes haciendo un taller de radio con la profesora Eva uh -huh. eh, Leyendo novelas de Pablo de Santis y viendo una película, El Inventor de Fuegos Ah, sí, una película argentina que fue sí. muy famosa, ¿no? Sí, sí. Este, Que a muchos chicos les gustó mucho, mucho, mucho, ¿sí? sí eh, nos con, ¿Les contamos a nuestros oyentes un poquito más sobre la esc escuela? ¿Cómo era tu nombre? ¿Me lo repetís? Sofía. Sofri, Sofía. Estoy medio trabada. Bien. ¿Viste que a mí también me pasa? Sí. <risas> ¿Y lo digo de vuelta? Sí. Dale. Bueno, eh, ahora eh, hicimos un trabajo del objeto más preciado de cada uno. Uh -huh. eh, nos estuvieron grabando y, bueno, nada, contábamos por qué es, por qué es apreciado. Y si viene de algún familiar o, o quien nos dio ese, ese objeto Buenísimo, a ver, quiero que se presenten todos Tu nombre Hola, mi nombre es Jonathan eh, De la escuela número 8, Lugano, uh -huh. Distrito 21 Y mi objeto más preciado es una foto de mi abuelo Que tiene un gran valor sentimental para mí Porque yo nunca llegué a conocerlo A eso te iba a preguntar O sea que vos lo conocés a través de la foto sí. Y cuando vos ves esa foto ¿Qué, qué te pasa? ¿Te imaginas como habrá sido? ¿Qué, ¿Qué te pasa a vos cuando ves esa foto? Y me pasa que Siento muchas emociones Como eh, Siento un poco de tristeza Por no haberlo conocido uh -huh. eh, Siento Muchas Muchas emociones No, son difíciles de explicar. Difícil de explicar. Bueno, todos esos temas vamos a ir tratándolo de a poquito en este primer bloque. Seguimos presentando a quienes están sentados aquí. ¿Tu nombre? Tiago. Tiago, y Tiago me va a contar con quién vinieron ustedes. Hay dos profes, un profe y una, una profe. Sí. A ver, ¿quiénes son? Eh... Fernando. El profesor Fernando, mira, le acerqué tanto el micrófono que casi más se me cae. Bien, el profe Fernando, que es el profe de... De lengua. Es el profe de ustedes, sí, de con quien trabajaron todo este tema. Y la profe que acompaña... ¿Eso pertenece a la escuela? Sí, sí, es la bibliotecaria. Ah, la bibliotecaria. Siempre es importante la figura de, de la bibliotecaria, el bibliotecario, porque nos abre el espacio, ¿no? Ese espacio es lleno de libros. Está buenísimo. Sí. Bien, por acá tenemos a... Violeta. A Violeta. Y Violeta me va a contar, porque a mí me, me quedó una pregunta por hacerles. Ustedes van a una escuela, ¿qué jornada? ¿Simple o jornada completa? Simple. Sí, jornada simple. Se levantan a la mañana, se levantan tempranito. ¿Y al lado tuyo a quién tenés? Hola, soy Florencia. A ver, más fuerte porque no se escuchó nada. Soy Florencia. Florencia, Florencia. Que también... ¿Grabaste alguna historia o me la vas a contar? La grabé. Bueno, entonces vamos a escuchar la voz de Florencia. Vamos a contarles a nuestros oyentes que esto de las, de, de las historias, de lo que tenemos guardado... Lo trabajaron en qué gran tema que ustedes trabajaron. Eh, La construcción de qué? De algo que tenemos un cariño especial. Bien, y eso que ustedes nosotros. le tienen un cariño especial, de que ¿qué for forma parte de, de, nosotros, es, sí. de ustedes mismos. A ver, mira, vamos a ubicar este este micrófono en el medio de ustedes dos. Así hablan más cómodo, ¿sí? Y su personal va formando quienes somos nosotros. ¿Qué va haciendo? Sí. Eso. Ahí tenés el micrófono. Si no le hablas al micrófono, representando eh, nuestra identidad. Uh -huh. Tiene que ver con nuestra identidad. ¿sí? Sí. Y es, es un trabajo que uno va haciendo a lo largo de los años. ¿sí? Sí. Y eso lo trabajaron eh, en qué gran tema que trabajaron por ahí por marzo, que trabajaron con el, con el profe, con Eva también. ¿Qué, qué se recuerda el 24 de marzo? A ver, el Día de la Memoria, pero van a tener que hablar al micrófono porque se me olvidan de que están... <risa> el día Entonces, de la memoria. el Día de la Memoria, sí. sí. Y la construcción de la identidad, porque claro. eh, en ese periodo tan oscuro de nuestro país, ¿qué pasó con muchas de las personas? Con muchos eh. chicos que ahora siguen apareciendo que son grandes, ¿qué pasó? Sí, no podían expresarse. Aparte de que la gente no podía expresarse, hay gente que sabe ahora, recién ahora, quién es, claro, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Van apareciendo quiénes? Los hijos de los desaparecidos. Claro, sí. sí. Y supongo que van haciendo esta experiencia que hicieron ustedes. Sí. ¿Como indagar en qué? Claro, eh, en cosas. En recuerdos, en cosas. Van pidiendo no sí. en, eh, a, a sus familias no para armar un poco ese rompecabezas. Y estos chicos, lo que hicieron eh, eh, eh, los alumnos fue justamente imitar ese proceso de juntar cosas para ver cómo construyeron su propia identidad vamos a escuchar el primer eh, audio que grabaron mis primeras medias puntas de danza eh, son unos zapatitos eh, blancos tienen un elástico en la, en la base tienen más duro que es de cuero eh, son para mí son muy importantes porque cuando era chiquita cuatro años creo más o menos ahí, me, me gustaba mucho bailar, entonces me llevó mi mamá a una escuela de danza, me, me dieron papel, me decían lo que tenía que comprar, fuimos y compramos, yo las encontré en mi caja de recuerdos, son importantes, me puse muy contenta cuando las encontré porque me traían muchos recuerdos. Por ejemplo, la, cuando bailé, eh, tenía puesta una malla negra con medias transparentes, eh, con eso, empecé a ser clásico. Mi nombre es Violeta Gómez, es de séptimo B, de la escuela número 8, Judith y Demetri de Metquido Marchi. La más importante para mí es mi medalla de patín, que es la primera que me gané. Es dorada, adentro de la medalla tiene una antorcha, tiene una cinta color celeste. La gané en el Club Yupanqui en un amistoso 2013. Es importante para mí porque es la primera medalla que tuve y la primera vez que competí. Ese día llevé puesto un vestido que era de competencia, que tenía los colores del Club Yupanqui, eran celeste, azul y rojo. Bueno, ya escuchamos, ¿no? Eh, a Violeta y a... A hoy no vino. Que no vino hoy, sí. Bueno, me cuentan cómo fueron haciendo este trabajo, ¿qué, qué, qué, qué hicieron primero? ¿Cuál era la consigna, no? Eh, había era... que traer un objeto preciado que teníamos para de describirlo. Para, de para y describir. Y poner el baño Y el valor sentimental que tiene ese objeto, porque esa era la consigna, sí. ¿no? No escri escribir o describir cualquier cosa, ¿no, ¿no es cierto? Sí. Y vos que estás acá en vivo y en directo, te voy a preguntar, ¿por qué elegiste ese objeto? Eh... Acercate un poquito al micrófono. Yo primero me puse a pensar mucho porque sí. tengo muchas cosas importantes. Uh -huh. eh, y me gusta mucho la danza. sí. Entonces pensé en agarrar mis primeros zapatitos, que fue hace mucho. Yo sigo siendo en la misma escuela con la misma maestra. Sí. Y mi mamá también había ido. Uh -huh. Y sí. nunca los tiraste ni los regalaste nada. No. Eh. Tengo un montón ahí guardados igual. Ah, mira vos. Mira vos, <risa> qué interesante, porque una vez es lo viejo qué hace? Lo tira, lo regala, sí. ¿no? Lo pone en circulación. <risa> y no, bueno. Una bueno, vez pensamos que no importa. ¿Cómo? Algunas veces pensamos que no importa, que no sirve. Claro. Bueno, ahí, por ahí pasa un poco, ¿no? Regalamos o tiramos lo que creemos que no importa. En el caso de ella, los zapatitos de danza sí importan, ¿no? Sí. <risa> bueno, seguimos escuchando otro, otro audio porque a mí me interesa saber qué cosas son importantes para estos chicos. Para mí es un peluche, pero para otras personas es un conejo. Es un oso que tiene orejas largas, con ojos rosas, tiene un corazón que dice te quiero, y zapatos de color rosa, blanco y celeste. Es importante porque lo tengo desde chiquita y también porque me lo regaló mi tío que vive, que vive en Salta y viene una vez al año en mis cumpleaños. Yo soy Florencia. El objeto es un trofeo de patín, es importante porque fue el primero que gané, tiene una base de cerámica blanca y tiene una patinadora en color dorado. Lo gané cuando tenía 7 años en 2011, es importante también porque ese día salí primera. Lo más importante para mí fue mi camiseta, era de River, de, de color roja, negra y blanca, la usaba cuando era chiquita. Me llamó la atención eh, el último testimonio, ¿no? La camiseta de River, estamos en el barrio de La Boca, <risa> cerquita de la cancha. Bueno, a ver, Florencia está acá. Sí, sí. sí, vamos a empezar con ella, este peluche, ¿de cuándo hace que lo tenés? Desde que cumplí mi primer añito, muy chiquita. ¿Y cuántos años tenés? ahora tengo 13 años. O sea que es un peluche muy viejo. Sí. Acércate un poquito porque no te escuchamos. Peluche sí, viejo. Sí. Tiene como 12 años. Sí. ¿Y qué haces? ¿Lo lavas? ¿Lo guardás? ¿Lo tenés ahí en un lugar donde no se ensucie? ¿Qué sí. relación tenés con ese peluche? Eh, no, está en una caja ahí guardada para que no se ensucie mucho. Mm. Porque la, abrí, la encontré hace dos meses para esto que estamos haciendo con Eva uh -huh. y estaba ahí tirado y yo le veo y le pregunto a mi mamá no sé qué era y le pregunté si era mío y me dijo que sí vos lo cuando te lo regaló tu tío de ahí y de ahí lo empecé a guardar en una caja ajá recuperaste un poco ese pasado de bebé sí no qué lindo bueno y tenemos una patinadora también sí. no está acá sí ah vos sos la sí, patinadora se el... me Ah, ¿y vos? ¿Cómo fue que elegiste este objeto? <risa> eh, no, en realidad, primero no, no se me ocurría nada Ajá. y yo tengo en una biblioteca los trofeos y las medallas. Entonces dije, bueno, el trofeo. Pero después hicimos otro trabajo y puse otro objeto apreciado que me parecía más importante. Sí. Pero bueno, grabamos el del trofeo. Bien, igual lo tenés ahí, eh. Sí, eh, a la vista de todos. Sí, sí está ahí. ¿Qué representa un trofeo para vos? Eh, no, es re lindo. También en las competencias te pones re nerviosa y nada sentir que ganas un trofeo es, es lindo. Es importante, <risa> sí. ¿no? Claro. Y está bueno mostrarlo. Sí, sí. Sí, sí porque yo... uno es eso el quien ganó el trofeo también. Claro. Sí, está bueno, está buenísimo. Bueno, escuchamos otro más, ¿sí? Que tenemos por ahí. Mi objeto importante fue una campera y una foto que me saqué con una amiga mía cuando yo era pequeña. Era una chica de 25 años, se llamaba Mari. Ella me cuidaba, me hacía jugar y cocinaba. Pasábamos momentos muy felices con ella, pero los días que, estuvimos, que pasaron, ella se fue a Bolivia. Ella me hizo mucha falta y cuando un día fui a Bolivia me conté con ella. Ahora me sigo pensando qué estará haciendo ella, porque sí estando en Bolivia y nunca volví a mi casa más. Mi nombre es Camila Choque. Una de mis cosas más importantes es mi guitarra. Su importancia viene de mi abuelo, porque él me la regaló. En ese entonces le pedí a mi tía que me enseñe a tocar la guitarra, porque ella obviamente sabía. Un día mi abuelo me dijo pensativo, ojalá un día pueda escucharte y tocar esa guitarra y te regalé. Pasa el tiempo y con él se fue mi interés hacia el instrumento, tenía otras preocupaciones. Finales de 2016, mi abuelo cae internado con dificultades respiratorias. Días después voy a ver a mi abuelo... Finales de 2016, mi abuelo cae internado con dificultades respiratorias. Días después voy a ver a mi abuelo en el hospital. Solamente pude ver gente llorando y toda la familia. Entre lágrimas de gente fuerte dejé, dejé pasar el tiempo. Mi abuelo tras unos días muere sin posibilidad de respirar. La familia y su unión fue un caos. Mi abuelo y mis abuelas llorando como nunca los vi. Ya nada es igual. Discusiones de todo tipo con mi madre. Nunca más escuchar hablar de mi abuelo. Espero que me esté cuidando desde el cielo como mi papá. Wow, qué historia. Y tenemos al protagonista acá, sentado a la mesa, Tiago. Hola. Qué historia, ¿eh? Sí. ¿Sí? Y cómo... Vamos a sacar la parte linda, ¿no? La guitarra. ¿Tocas sí. la guitarra habitualmente? No. ¿No? Lo, lo dejé un poquito de lado y lo tengo ahí solamente de recordatorio. Ajá. Y... A ver, ¿te gustaría retomar esa cuestión de la guitarra? Porque está buenísimo saber tocar la guitarra. Y sí, pero por ahora no, no, no me veo con mucho tiempo y capaz Ajá. que algún día en el futuro, capaz que empiece de nuevo. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Bueno, este, a veces los objetos uno los asocia a personas queridas y justamente lo tiene como parte de tener a esa persona que ya no está más. ¿Eso es lo que a vos te pasa? Sí. Sí, ¿no? Bueno, no me gusta profundizar porque tal vez te ponga triste esta historia, ¿no? ¿no? No. Bueno, y también conmovedor la otra historia que escuchamos, ¿no? La de la foto y la campera, ¿sí? La de Camila, que, eh, bueno, no tuvo la posibilidad de seguir viendo a esa, a esa chica eh, porque la otra chi esa chica se había ido a vivir a Bolivia, muy lejos. ¿Sí? ¿Es compañera de ustedes? Sí. ¿O vino vino o vino está afuera? No. Está resfriada. Bueno, le vamos a mandar un saludo desde acá, entonces. <risa> ¿Y hay alguna historia que nos haya quedado sin grabar? La tuya, ¿no? Sí. Que la habías contado al principio. ¿La repetimos? Bueno. Dale. Eh, mi objeto más preciado es una foto eh, de mi abuelo que me, me dio mi mamá hace dos, años, hace dos meses para hacer este trabajo. Ajá. Yo no sabía de la existencia de esa foto hasta que me la presentó mi mamá. Claro. Eh, me dijo que era una foto de mi abuelo. Yo no sabía cómo era mi abuelo en ese entonces porque había muerto un año antes de que yo había na habría nacido. Uh -huh. eh, apenas lo vi sentí una emoción muy grande, eh, sentimientos que nunca había encontrado hacia esa foto eh, porque jamás lo pude haber conocido, nunca tuve una, buena, una charla con él. Eh, no ¿Pero tuve... qué te pasa? O sea, está buenísimo conocerle la cara, ¿no? Saber <ríe> sí. cómo fue porque... Lo que tiene la fotografía es que te trae esto Te trae al presente A muchas personas que ya no están En sí. el caso de Tiago, bueno, eh, trae el recuerdo De su abuelo a través de la guitarra Pero él lo conoció, vos lo conociste a tu abuelo eh, Sí, era con el que más me hablaba en mi casa Claro. Y después ya es como que En mi casa no hablé más con nadie Y era como que era muy cerrado después un tiempo uh -huh. Y en el caso tuyo es la foto. Sí. ¿no? ¿Viste? Se recuperan a las personas que ya no están a través de muchas cosas. ¿Viste? Y cada uno va haciendo el recorrido personal para conservar esa memoria. Sí. Me encantó el laburo que hicieron, chicos. Está buenísimo. Eh, ¿Le ponemos un poco de música a esto? Dale. dale. dale. aires a los 17, a punto de cumplir 18. Lo que voy a contar pasó hace 3 años. Actualmente no veo las cosas como las vi en ese momento. No, no digo esto porque ahora entiendo mejor. En absoluto, con el tiempo uno va comprendiendo cada vez menos de todo. Y si dejo pasar un poco más, yo no voy a entender nada. Hora libre. La comunicación hace escuela. Nuevo bloque en Hora Libre en el Barrio y seguimos transitando este espacio con los chicos y las chicas de la escuela número 8 del Distrito 21, ¿sí? Y cambiamos, así que les vamos a presentar a ellas y a ellos. ¿Tu nombre? Julieta. Julieta, al lado tuyo está... Chanel. ¿Por allá? Immanuel. ¿Por acá? Windsor. Julián. Bueno, bienvenidos. Ustedes van a hablar en este en este bloque, porque estábamos escuchando a alguien que contaba una historia por ahí, ¿no? ¿De qué van a hablar? ¿Sí? En este bloque. Yo tengo acá un autor... Vamos a hablar sobre el cuento del ojo del pez. De Ajá. La película que habíamos visto ayer, ¿no? Sí, ayer. Sí, ayer vimos la película del, El Inventor de Juegos. Uh -huh. que, que, te tenés que acercar un poquito más al micrófono, así todos, todos te escuchan fue hecho por el Pablo Buscarini, el que hizo la película. Ah, no sé. O sea, yo quería que me cuenten ustedes, porque la verdad que yo no la vi la película, así que no, les película. voy a preguntar desde mi no saber. Desde mi no saber. ¿Les gustó la película? Sí, Bueno, buenísimo. A ver acércate un poquito y contales a nuestros oyentes dónde eh, se eh, hizo. Eh. ¿El parque de los niños? No. ¿La ciudad, de los niños? Eh, sí, la ciudad de los niños? Ah, ¿ustedes lo conocen? ¿Conocen eh, la ciudad sí, de los más niños? Más o menos. ¿O vieron fotos? Vi fotos, fotos. Claro. Sí. En mi época se usaba ir a la ciudad de los niños, hace un millón de años luz. Ahora no se estila mucho. Ustedes cuando van de paseo van al, paseo, al parque de la costa, cuando sí. van para la parte norte. Sí. ¿No? Sí, y cómo fue eso de, de reconocer algunos lugares ahí en la película? Estuvo genial, porque hay cosas que yo ni siquiera vi, las vi en fotos. Ajá. Por lo menos una. Hay veces que quiero ver los lugares y las fotos yo no acuerdo recuerdo, porque... O no sea, sé, soy re malo buscando cosas por ahí en internet, no encuentro casi nada y. Pero así en la película las imágenes estuvo bueno. Ajá. ¿Y la historia? ¿Cómo fue la historia? Ah. No, una historia linda. Sí. Una historia donde un chico pierde a sus papás y a su mamá Ajá. por un globo aerostático, ¿no? Aerostático. Aerostático. Sí. Se pinchó y, el globo eh, y ¿sí? se cayeron. El chico ah. es, es, es especialista en crear juegos y entonces... Ajá. Él eh, se fue a una escuela donde lo maltrataban, maltrataban, a donde no lo, más o menos era como un manicomio así, <risa> así un manicomio. Y él trató de escapar ahí, hizo un plan para escapar y para sí. encontrar a su abuelo. Y poder seguir creando juegos y al mismo tiempo conseguir información de cómo encontrar a sus papás y a sus mamás. Ajá. Y bueno. Y bueno. No. Y bueno, eh, bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a hacer una tanda de la radio y después seguimos hablando de la película y de lo que ustedes leyeron en la escuela, ¿dale? Vale. FM Real 100.9, donde, donde caben. caben todas las Toda voces. 100.9, 100. 100.9. El sindicalismo también tiene su genética. Vuelta grande, la falda, la CGT de los argentinos y los 26 puntos de Ubaldín.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 En el Barrio de la Boca En el Barrio de la Boca Nos organizamos contra el ajuste Paseo de la Economía Popular Martín Osos Cisneros Verduras sin agrotóxicos Quesos, huevos, pollos de campo Milanesas, pescado, carne de cerdo Garrafa Popular Y muchos productos más De las manos del productor a la mesa del trabajador Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros CETEP todos los sábados De 9 a 13 horas En Pedro de Mendoza y Ministro Brin Hacé tu compra comunitaria en Paseo Martín Cisleros arroba gmail.com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 Me lo dijo macho cuando hablé con él Nos están bloqueando con la información Y mucho cuidado deberás tener Para no ser parte de esta gran traición Mate debate en FM Riachuelo Este viernes a las 18 horas venía la presentación del libro Trienio en rojo y negro. Con la presencia de su autor, Roberto Perdía, la participación de Carlos Aznares, director de la revista Resumen Latinoamericano, y Nito Borelo, secretario de Derechos Humanos de la CT. También quedate y compartí la proyección del documental La Forestal. Sumate a este mate debate en Suárez 421, La Boca. Organizan Coordinadora Resistir y Luchar y FM Riachuelo.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 Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la escuela número 8 del distrito 21. Judith y Demetrio de Marchi. ¿Dije bien? Sí. Claro bueno, sí. perfecto. ¿De qué grado son ustedes? Séptimo. Séptimo grado. ¿Séptimo? B. B, de bueno. Bien, estábamos hablando de la película El Inventor de sí. Juegos. ¿Sí? Eh, estábamos con esta historia del chico que a quién busca. A los, a los padres. Papás. Sí, a los padres. ¿Y a qué se dedica el chico este? A inventar juegos. A inventar juegos. Bien. Y dijimos que esa película está filmada en algunos... Lugares, Lugares de Argentina. Lugares de Argentina que ustedes pudieron reconocer en la película. Me gustaría ahora... Ustedes tienen un audio grabado, ¿sí? Que tiene que ver con la película. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Inventa un juego y envíalo hoy mismo. Iván, te ha llegado una carta. Querido Iván, eres el gran ganador. Y este es el premio que llevarás por el resto de tu vida. Quiero que te borres ese tatuaje inmediatamente. ¡Lo gané! ¡Soy un inventor de juegos! No sabes qué representa ese símbolo. Es huérfano. Bienvenido a Possum. Pero esta escuela se está hundiendo. La señorita Bloom será su celadora. También vivo aquí, tras las paredes. ¿De dónde sacaste ese tatuaje tan falso? ¿Morodian te lo dio? Con el tiempo comprenderás que la vida es el juego más brutal de todos. Debo averiguar sobre mis padres. Solo se necesita un gran juego que pueda... cambiarlo todo. Búscame en mi teatro. Volverme invisible es mi especialidad. Voy a encontrar cómo escapar. Envíen todos los ejecutores al parque ya. ¿Crees que puedes vencerme? Mi vida no es un juego. Y ahí escuchábamos el trailer. Y bueno, después de escuchar el trailer de la película, ¿se le viene a la memoria alguna imagen? A mí sí. A ver, ¿cuál? Contame. Eh, de esta chica que no te habíamos dicho. ¿De qué chica? De la Así que le... se esconde entre las paredes y eso. La que se esconde entre las paredes. Sí. Es como, tiene, no, no me acuerdo qué era, que tiene, se tapa con algo uh -huh. y la hace invisible. Sí. Y va por toda la escuela... Y se esconde, no, no la vemos, es se hace invisible. ¿Y, ¿Y ella interactúa con los personajes? Sí. sí. Uh -huh. ¿Y qué función cumple dentro de la historia? Amiga, del, ah, amiga chico. del chico. Amiga del chico que ayuda lo ayuda a escapar de la escuela. Ah, mirá que interesante. Va, la tiran abajo, la escuela, digamos. <risa> <Sí>. <risa> la unen, ah, es ¿no? esa gran explosión, yo vi el tráiler. Mm, sí, sí. Igual bueno, una escuela muy grande, sí. ¿no? Me hace acordar a la escuela de magos esta, la, Harry la de Harry Potter, ¿no? Nosotros, dijimos, nosotros cuando la empezamos a ver dijimos lo mismo. Claro, claro, claro. ¿Algo más de esta historia o ya la relacionamos con el libro que ustedes leyeron? No. ¿Qué libro leyeron entonces? De el ojo, de el ojo del, pez. del pez. ¿De quién es el ojo del pez? De Bien. Y a ver, ¿podemos relacionar de alguna manera esta historia o podemos contarle a nuestros oyentes el ojo de, del pez? Este, ¿de, qué, ¿De qué trata? ¿De qué cuenta? El cuento trata de un chico que está en Córdoba, ¿no? Que está en Córdoba, sí. y él le miente a su papá, dice que va a ir a Argentina para estudiar y para encontrar un trabajo, ajá Y va a buscar a una chica, que también era de Córdoba, que se llamaba... Teresa. Teresa. Uh -huh. Al llegar ahí, creo que no tenía lugares a donde poder quedarse. Encontró se... entonces un... ¿Cómo se llama? Un departamento mm. Ajá. Que barato, a abajo. donde o sea, era todo muy sucio, era todo humedad, sí. y él se quedó ahí y conoció amigos que también lo ayudaban en, en, en, el, transcurso de, en el transcurso de la historia, lo ayudaban también. en Bien, eh, ponés el, el micrófono a la mitad porque me parece que tu compañero quiere decir algo, ¿no es cierto? ¿Lo querés ayudar a contar la historia? Más o menos. Acércate al micrófono entonces. ¿Y entonces qué pasó después de que encontraban ese departamento? Bueno, después de eso, él empezó su búsqueda a buscar a la chica. Ajá. Y fue yendo primeramente preguntando a las personas y yendo a lugares a donde él piensa que debe estar, pero nunca la encontró por ahí. En Buenos Aires no la encontró. Uh -huh. Él venía de Córdoba a Buenos Aires. Sí, para sí, de la chica. Sí. Bien. Y no la encontró. No, pero se terminaba no, enamorando sí. de otra chica cuando la busca sí. Ah, mira, vino a buscar a una y se enamoró de la otra. Sí, se ah. A mí. ah, bueno, qué confesión. <risa> <risa> Muy bien, hay que decir las cosas. ¿Y a vos te pasa esas cosas? Sí. De que queriendo conquistar a una, conquistás sí, a la otra. Bastantes veces. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Mirá vos. Bueno, y eh, hay alguna resolución de esta, de esta historia, se enamora. Sí, y son felices y comieron perdices. <risa> no, no, no, tanto. Eh, no. no tanto, no tanto. No tanto. Fue un poco poco confuso, al final no terminó no terminó con un final de final feliz ni nada de, ni nada, por el estilo, terminó yéndose con la chica. Ajá. Y... ¿Les gustó la historia? Querés eh, contarme vos, ¿te gustó? ¿Qué te gustó de esa historia? La de Pablo de Santis. ¿Te gustó el final, por ejemplo? Sí. Uh -huh. Se va con la chica. Con la sí, chica, sí. la segunda, la chica. no la, la segunda primera. La, no. Sí, porque la primera la, la encontró, pero... A lo no, último, al final de todo. No, como que ya no, pensó que, no pensó, igual. era igual. La chica era diferente a la, como él pensaba que era. Entonces no le gustó la chica y... Y pues, se quedó con la que encontró en el camino. Muy bien. Y después el tema que la chica que se había encontrado, Ajá. que se había enamorado... Se había ido. Sí. Pues no, no me acuerdo por qué. Al sur. Al sur. Porque iban a, a tirar el edificio abajo. Sí. Y se había ido al sur. Uh -huh. Y de ahí, creo, no la ve más, me parece. Y bueno, eh, la literatura es como la vida. Son cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? Sí. Sí. <risa> Bien. A ver, bueno, vamos a ponerle un poco de música a la mañana. ¿Qué vamos a escuchar, chicas? Eh, el tema musical. Uh -huh. Eh... eh Fito Páez. De Fito ¿Y cómo se llama el tema? De Piluso. De Piluso. ZANG Libre, la comunicación hace escuela. Y estamos trayendo a Rosario a la boca, ¿no? Porque estábamos escuchando a Fito Páez y estábamos hablando de justamente un, un autor, Rosarino, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿De quién estamos hablando? Sí, eh, Alejandro Kiff, que es ilustrador de. ¿También es Rosarino, eh? No, el que sí. es... ¿Haz eh, también? Sí. No, sí ¿Todos sí. son razarinos? Bueno, entonces, ¿cómo es que se llama el...? Alejandro O'Keefe. Bien, el autor del libro... Que Pablo estaba... de Santi. Claro, y el director de la película también, ¿no? Sí, es razarino. <risa> bueno, por eso escuchábamos a Fito Baez recién, ¿no? <risa> Ameritaba eh, un tema de él, ¿no? Bien, eh, estamos con los chicos y las chicas de la escuela número... Ya les digo, la 8 del distrito, 21, con este séptimo grado. Sí, sí. Y bueno, voy a presentar a los compañeros que no han hablado anteriormente. Vos estuviste. Sí, sí. Yo, sí. Entonces al lado tuyo está... Lorenzo. Lorenzo. Allá está... Camila. ¿Por ahí? Ariel. Fernando. Muy bien, ahora sí estamos todos presentados. Bueno, y en este bloque, justamente, vamos a darle lugar al ilustrador rosarino, ¿no? Pero primero lo vamos a presentar de esta manera. Lucas Lenz y el Museo del Universo, de Pablo de Santis. Todos los chicos pierden sus juguetes, no importa si son soldaditos o autos o cosas grandes y pesadas. Si jugaran con autos o trenes o elefantes de verdad, también los perderían y no hay nada que pueda hacerse al respecto. Ordenar las cosas no es ninguna solución, complica todo. Yo también perdía mis juguetes cuando era chico, pero a diferencia de los demás, los encontraba no importaba el desorden del cuarto que compartía con mi hermano Federico yo tenía algo que me ayudaba a encontrar las cosas intuición por llamarlo así a mí me importaba mucho esta habilidad creía que era lo único bueno que tenía y ahí estábamos escuchando ¿qué? ¿un pedacito de qué novela? Lucas Lenz. Lenz y el Museo del Universo Bien, la novela se llama Lucas Lenz El autor es... Pablo. Pablo de Santis Y ahora vamos a hablar sobre quién Sobre el Ilustrador Sobre el Ilustrador, el Ilustrador se llama... Alejandro O'Kiss Claro, y fue quienes ustedes le hicieron el reportaje A ver, me cuentan cómo fue sí. hacerle un reportaje Y cómo la tecnología los ayudó en este caso A ver, me cuentan todo el proceso eh, A ver, dale <risa> Primero, Eva nos quería conseguir la entrevista con, con Pablo de Santis. Ajá. Cuando la consiguió, fue con el ilustrador. Sí. Como vive lejos, lo tuvimos que hacer con un... Primero son? un video presentando las preguntas y eso. Que me grabaron a mí, me presenté, les dije lo que hacíamos todos juntos. Eh, y después le sacó una foto de las preguntas y las contestó en audios, una por una. Pero escucharon, oyentes, ¿no? El uso de la tecnología. La presentación fue a través de un video. Así te conoció a vos el ilustrador. Sí. El ilustrador Alejandro O'Keefe. Alejandro sí. ¿Sí? Bien. Y después les mando la respuesta vía WhatsApp. Sí. sí. Qué modernos que son ustedes, che. Me encantó. Porque resolvieron la distancia claro. este, a través de la tecnología. Está buenísimo. Sí. sí, buenísimo. ¿Y cómo hicieron para hacer el cuestionario? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Lo pensaron entre sí. todos? ¿Cómo fue la cocina del reportaje? Lo pensamos entre todos en el aula. Ajá. Algunos decían unas preguntas y las mejores quedaban. Y las mejores quedaban. Buenísimo. Y participaron todos. Sí, sí. Sí. Ahora la pregunta es, eh, ¿fue antes o después de leer la, el, la novela? Empezamos primero a leer. A ver, te tenés que acercar. Empezamos primero a leer la novela. No la habíamos terminado igual cuando. Porque se nos vino de la nada que queríamos hacer sí, eso. Sí. Bien, o sea, igual habían visto los dibujos. Sí. <risa> Claramente. Bueno, vamos a conocer entonces a este ilustrador que se llama Alejandro O'Keeffe ¿Y quién larga con la primera pregunta? Yo. Bien, a ver. ¿Cómo se decidió a dedicarse a la carrera de dibujante? Hola a los chicos de Hora Libre, soy Alejandro Kiff, eh, soy ilustrador, y para mí es un honor poder estar hablando con ustedes. Bien, eh, en realidad no fue para mí una decisión ser o no dibujante. Yo tuve la suerte de tener un papá dibujante, así que para mí fue algo bastante natural. Mm, recuerdo que era muy chico e intercalaba los juegos habituales que tiene cualquier chico, la pelota, el fútbol, las figuritas, carreras de auto y jugar con mis amigos, con las visitas al estudio de mi papá, donde tenía un espacio que él me daba para poder trabajar allí con lápices, acuarela, pinceles, distinto tipo de cartulina y sobre todo muchos libros. Para mí no es difícil ilustrar libros, eh, pero tampoco es una situación sumamente fácil, sino que eh, yo creo que en todo caso es un privilegio que uno tiene de poder dar una opinión o contar su historia a través de lo que provoca el texto de otra persona. Eh, yo no lo me diría si es difícil o fácil. Eh, la verdad que es una... eso, es Una satisfacción personal poder hacer esto. Y ahí estábamos este, escuchando a quién? Alejandro. A Alejandro, que nos estaba contando. Bueno, a ver, por ejemplo, otra pregunta que, que hayan, le hayan hecho a él. ¿Es difícil ilustrar libros? ¿Es difícil ilustrar libros? A ver, vamos a ver qué nos contesta. Mi relación con el libro es eh, algo habitual, yo leo desde que soy muy chico y los libros me han servido a mí para poder desarrollar mi imaginación y para poder volar y estar en diferentes lugares y situaciones que a veces tienen que ver con la realidad y a veces no tienen que ver con la realidad pero que es parte de un juego. Eh, en cuanto a mi relación con el, el escritor o el autor del texto, eh, yo trabajo desde hace mucho y tuve la suerte de trabajar con un montón de escritores, y, pero lo que puedo decir es que si bien tuve muchas formas de, de trabajar, la que mejor me cuadra, mejor me siente y con la cual estoy más cómodo, es cuando un escritor escribe algo, hace algo, me lo da y me da la libertad de, de que yo pueda contar desde lo emocional lo que me pasa a mí con ese texto. Entonces, eso es lo que trato de abordar cada vez que ilustro un libro. Y en cuanto a las editoriales, bueno, yo tengo muchos años de trabajo en esto, entonces las editoriales en este momento... Eh, es como que conocen mi manera de trabajar conocen mi forma y mi estilo de trabajo y cada vez que me llaman me llaman con ese background o esa cosa sabida eh, al principio era todo medio un, un poco una prueba eh, y que se fue ajustando de parte mía y de parte del editor también Bueno, y así recibieron las respuestas de este dibujante, este ilustrador, ustedes. ¿Sí? Sí. Eh, ¿A qué teléfono? ¿El de ustedes o el de Eva? ¿Le recibieron? El de Eva, no, Eva. el de Eva. Claro, sí, porque, bueno, este, ustedes, algunos tienen seguramente sí. telefonito. Pero me encantó el uso que hicieron ustedes de la tecnología, porque eso hizo que acortáramos las distancias. Bien. Nos queda otro pedacito más, que ¿con qué se, ¿a qué se refiere el eh, siguiente tramo? Si, ¿nos podría contar alguna anécdota de algo que le ocurrió con los dibujos? Bueno, vamos a escuchar. Por supuesto que recuerdo el personaje de Lucas Lenz, un personaje para mí muy querido, como, tan querido como el autor Pablo de Santi, compañero de trabajo mío en la revista Fierro. Y bueno, ¿cómo lo imaginé? Lo imaginé justamente eso. Uno cuando ilustra eh, tiene como si fuera un gran archivo en la cabeza, ¿no? Archivo de imágenes. Entonces uno mm, le pone cierto tipo de rostro, mirada, clima eh, y ambiente a, la cosa que tiene que, a lo que tiene que ilustrar, ¿no? Y el personaje para mí cerraba... Dentro de eso, al menos era lo que me provocaba a mí, la sensación que me provocaba a mí que ese personaje tenía que ser de esa manera. Una anécdota con respecto a mis dibujos es que yo desde hace mucho tiempo trabajo con mi esposa, que también es ilustradora, y ella en, hace muchos años empezó trabajando como colorista de mis trabajos. Es decir, era la responsable de ponerle color a los dibujos que yo hacía. Una vez tuve una charla en una escuela y me preguntaban los chicos por qué aparecía mi nombre en la tapa de los libros donde figuraba okif mg Bueno, MG mi esposa, es Mónica Gutiérrez, que es la responsable del color. Y pasó de que encontraron, esos chicos encontraron una serie de libros editados, no me acuerdo por qué editorial, me parece que era Alfaguara, donde por una cuestión de presupuesto los libros eran con la tapa a color, pero los interiores eran blanco y negros. Entonces ellos me preguntaban y me decían eh, si yo había hecho ese libro eh, la parte de adentro cuando estaba soltero, porque no tenía quien me los pintara, y la tapa a color una vez casado. Bueno, por último, quiero hacerles saber a todos ustedes, a los chicos, de que me siento totalmente halagado con que hayan elegido mi trabajo y hayan buscado y curioseado y, y hayan querido saber sobre lo que hago. Para mí eso es un honor impagable. Eh, admiro mucho eh, la, el trabajo que están haciendo, me parece buenísimo. Que no se queden nunca quietos, sean curiosos, pregunten, averigüen, busquen. Esa es la única manera de avanzar. Y sobre todo, hagan, hagan. En esto del dibujo, el hacer es importantísimo y el equivocarse es más importante que el hacer. Porque si no te equivocas no podés avanzar jamás. Así que no le tengan miedo, dibujen, dibujen, ilustren, cuenten con las imágenes. Qué lindo que se lo escuchaba, ¿no? ¿Qué le pasó a este ilustrador después del reportaje? Se puso contento porque al saber que nosotros investigamos sobre él. Ajá. Estuvo bueno, ¿no? Sí, ¿Y sí, se iba sí. de vuelta? Sí. sí, se lo veía emocionado, se lo veía... no se lo sí. veía, se lo escuchaba, ¿no? Porque es radio. <risa> Acá la única que mandó el video fue ella, ¿no? Sí, <risa> sí, sí <risa> estaba A ver, acércate, dale. Después en el video cuando lo vimos entre todos se veía a todos que se amontonaban para aparecer. Ah, muy bien, claro, sí los conocía a todos, si sí. no a algunos. Sí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con el tema musical, vamos a escuchar un pedacito y después hacemos el saludo final. Lucas Lens y el Museo del Universo. Al día siguiente. Por supuesto que Lucas Lens y el Museo del Universo. Al día siguiente fui a ver a Raval al museo. ¿La piedra? Preguntó. Le conté la historia. ¿Iba a ser la piedra basal del museo? Dijo. Y ahora no la tenemos. Es una lástima. ¿Tenía poderes en verdad? No sé si existe la magia, le dije. Claro, yo por eso te preguntaba. La realidad tiene agujeros. Bueno, había un track final eh, que tenía que ver con el cierre de esta entrevista, eh, pero eh, tenía que ver con la lectura de eh, ese libro que ustedes estuvieron ahí leyendo, pispeando seguramente en la escuela, que se llama... Lucas Lenz ¿Saben por qué se lo pregunto muchas veces? Porque acá hay mucho nombre Uno pierde sí. la dimensión entre Quién es el personaje Quién es el autor y quién es el ilustrador Mucho nombre Lo podemos escuchar de vuelta Justamente el último tramo de Lucas Lenz Lucas Lenz y el Museo del Universo Al día siguiente Fui a ver a Raval Al museo La piedra preguntó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 La pasaron lindo, che, acá? Sí, sí, ¿Se les fueron los nervios? Sí, sí. sí. sí. sí. A ver, ¿vos qué querías decir? Se me a mí se me fueron los nervios comiendo. Ah, bueno, está muy bien. Afuera comieron alfajor, acá adentro hablaron un ratito, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eh, nos vamos despidiendo con... ¿teníamos el tema? Ellos se ríen porque yo bailo. ¿Quién eligió este tema? Eh, al profe, todos. al profe le gusta esta banda y la elegimos. Bueno. Escuchamos un poquito. Queremos mandar saludos a alguien. Mm, dale, dale, dale, acércate, acércate. Saluda eh, a mi familia. Ay, pero no te van a escuchar porque hablas muy ah, bajito Les mando saludos a toda mi familia A maestra danza que también me está estudiando Que les quiero mucho a todos, un beso no, ¿No? ¿A quién más? A ¿Nadie quiere mandar más saludos a la escuela, nada? A la escuela, sí, sí. ¿Y vos? Yo a mi tía que me está escuchando desde la computadora Muy bien, es la tía sí, que está escuchando también. desde la computadora la mami que también eh, Ahora lo veo, está luqueado del barrio El sí. señor, ¿no? Porque tiene la campera de Boca Bueno, nosotros nos despedimos Hasta el próximo jueves A las 10 de la mañana Cuando empiece otra vez Hora libre en el barrio Chau, chau From Ebony, cut that iron into skinny pieces. Then she cleaned up with her face But I love my baby. I, be talking money, need a hearing aid. I, be talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I, switch on my cough, I kill any pain. Look <laughs> like what you've done. Nigga, bracket it. Legend of the fall. Took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop, lickin' lavish. Star Trek groove in the Wraith, the con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love. We just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks, a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. when I love my baby. Talking money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take like any lane. I switch out my core if I kill any pain.